もうえば El esqueleto, las penas te olvidarás. A mover el esqueleto, a mover el esqueleto, a mover el esqueleto. La gaita ya está sonando, por Dios no te quedes quieto. La gaita ya está sonando, por Dios no te quedes quieto.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 うん、uh.。<音楽>